Jesús cuestiona la falsedad de la estructura religiosa. ¿Cómo es posible se、si、ha atrevido a tocar la estructura del Gran Templo de Jerusalén? Pero no sólo la estructura material, sino la estructura ideológica. El modo de pensar La dinámica religiosa, política y económica que representa al templo en el cual está puesto en ese t momento el poder. Por supuesto que ha cuestionado la legitimidad de sus dirigentes. Por eso comienzan a buscar cómo eliminarlo. el Capítulo 5 del Evangelio de Juan, estamos ya e l día de a y e r a d e l capítulo 7. Hoy sigue el 7. Ya no s o l o lo acosa n afuera del templo, los dirigentes quieren tomarlo, le mandan a los policías para que intenten aprenderlo. Todavía no pueden, dice por supuesto que ha cuestionado la ley. De sus dirigentes, por eso lo busca de manera i n s e n s a n t e para eliminarlo, así como sucedió en otro tiempo con los profetas. Jesús, como un auténtico profeta y Mesías, se ha convertido en una persona sumamente fastidiosa y molesta a los intereses de las personas en el poder. Está molestando los intereses de los jefes del pueblo. Es urgente ahora que este tipo desaparezca. No sea que la gente tome conciencia, se organice y provoque nuevamente una revuelta. Sería fatal y lamentable que el pueblo nuevamente se organice. Así lo decían los dirigentes del pueblo. Hoy como ayer, hermanos y hermanas, sigue habiendo profetas que defienden la dignidad del pueblo. Este pueblo excluido, y m a r g i n a d o ese t pueblo empobrecido en el modelo que vivimos, sigue habiendo profetas que se atreven a denunciar. La corrupción de los dirigentes sociales, políticos y económicos. Y estos profetas, nuevamente, estos dirigentes se atreven a decir que hay que eliminarlos, hay que desapare desaparecerlos, hay que buscar cómo exiliarlos. La autenticidad cristiana. Y es lo que ahora hablo teniendo en cuenta este relato con un trasfondo de Romeo, un hombre que v i v i ó auténticamente su、okay. fe. La autenticidad de la vida cristiana, hermanos y hermanas, algunas veces se paga con la persecución, con el destierro, con la incomprensión, con el sin ganamiento o el hostigamiento. Y más de alguna vez con el martirio. La fidelidad al seguimiento de Jesús en el contexto latinoamericano tiene un alto precio, pero ahí se pone a prueba la consistencia de la propuesta evangélica de Jesús. Por eso, seguir al Jesús en la historia es continuar el camino, hacerlo desde los pobres, hacerlo construyendo la justicia. Que s e a un s e ñ o r Romero y que siga acompañando que brote la vida en nuestro tiempo y para cada uno de sus lugares.